Hola, soy Roxana Foti. Me desempeñé en el jardín número 910 de la localidad de Ituzaingó desde el año 2000 al año 2018 que me jubilé. Mi vocación se podría decir que fue prácticamente innata. Eh, yo disfrutaba mucho cuando establecía vínculos con niños que transitaban la primera parte de la infancia y esto motivó el ser docente del nivel inicial no era solo elegir la carrera, sino también tuvo que ver con quién quería ser yo. Bueno, se podría podríamos llamar a la infancia como el periodo de tiempo en el que las personas se encuentran en las fases tempranas de su desarrollo psicofísico, motor, afectivo, social y cognitivo para convertirse en, en personas adultas. Bueno, un mensaje para las seños, a ver, que disfruten día a día de su labor, que sigan cantando sin ser cantantes, bailando sin ser bailarinas y actuando sin ser actrices y que nunca dejen de lado la estrategia del juego para educar personas. A las niñas y a los niños. Y para los peques del jardín, que queden en sus corazones huellitas imborrables de este momento de la vida, que es ahí en el corazón donde se guardan las cosas queridas, eh, que recuerden su libertad para jugar, su tiempo para jugar, y, y que se lleven lo mejor de este lugarcito tan lindo que son los jardines de infantes.